Buenos días vecinos, buenos días señor Intendente, autoridades municipales de los organismos de control, Tribunal de Cuentas, su Presidenta Ana Navarro, su vocal Cristian Randazzo y bueno los funcionarios que me acompañan en la Secretaría. Eh, para nosotros es un, un gusto, hace pocos días que estamos en la gestión, poder participar de la entrega de estas ayudas a las familias que están con mucho esfuerzo construyendo su vivienda. Nos parece que es un programa muy importante, este, que proviene los recursos del Fondo de Desarrollo Habitacional, eh, que además tiene otro componentes el Fondo de Desarrollo Habitacional, pero básicamente este componente que es ayudar a las familias que están, eh, en la mayoría de los casos, en un proceso de autoconstrucción de sus viviendas, poder facilitarles los materiales tanto sea para la conexión de algunos servicios, como para el techo, como para otras cosas que necesitan para completar su casa ustedes saben que mejor que nadie que desde hace bueno bastante tiempo este tema de la construcción de viviendas se ha complejizado bastante antes nosotros este, teníamos otros organismos públicos como el, el fondo fonavi tiene que, que básicamente asistía a las familias en esta en este proceso de poder eh, construir su vivienda hoy este de hace un tiempo a esta parte ha quedado casi exclusivamente en manos donde los municipios poder resolver la problemática habitacional de amplios sectores de la población. Así que nosotros este, venimos acá también a ratificar nuestro compromiso con el programa, vamos a tratar de mejorarlo, de complementarlo, de ampliarlo en función también de la ordenanza que ya está aprobada, E introducir algunos cambios que permitan este intensificar este trabajo y poder acompañar eh, a más familias en este en este proceso así que bueno ahora le vamos a dar la palabra al señor intendente municipal Pedro Peatti que este, a los fines de que nos dicta algunos conceptos bueno buenos días a todos a todas Es un gusto que podamos estar compartiendo esta mañana para un hecho tan importante como el que vamos a vivir en unos minutos más. Y como bien decía recién el secretario del área, Mario, para nosotros es muy importante este programa. Vamos a seguramente a tratar de intensificarlo durante todo este tiempo para que tengamos respuestas muy concretas en un campo tan importante como es el de la casa el de la posibilidad que tenemos que tener todos, el derecho que tenemos que garantizarle a cada uno de ustedes de poder tener el techo propio, así que este programa Casa Vierma va a ser uno de los programas más importantes del gobierno municipal vamos a poner todo el esfuerzo para que podamos llegar cada vez más a más beneficiarios y además sabemos que es un programa muy importante porque también es un programa que se convirtió Completa, con el esfuerzo propio de cada uno de los beneficiarios y ya sabemos que todos nosotros queremos... Eh, no solamente que el Estado nos ayude, sino que también nosotros nos podamos ayudar a nosotros mismos y este programa justamente con, eh, contempla esa posibilidad. De que la casa no sea simplemente lo que el Estado nos dé, sino también lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y en esa conjunción de esfuerzos, creo que se termina construyendo no solamente una casa, sino también un hogar. Que de eso se trata finalmente. Que nosotros del Estado le demos las herramientas para que ustedes no solamente tengan un techo, sino que debajo de ese techo hecho tengan un verdadero hogar. Así que, bueno, felicitaciones a todos ustedes y, por supuesto, como dije recién, el compromiso de que esto que para nosotros es el primer acto de entrega de estos beneficios sea el comienzo de un largo proceso de construcción de un programa de, de, de vivienda, de este programa Casa Viedma, que sea... Eh, una respuesta concreta, efectiva, a un problema que es fundamental resolver, que es el acceso a la vivienda. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y felicitaciones. Y aprovecho, por supuesto, a desearles a todos en la víspera de la Navidad, la víspera del Año Nuevo, eh, el deseo de paz y bien para todos ustedes, para sus familiares y para toda la comunidad de Vierna. Buenos días.